Nitro, cianuro en aerosol, tanque, amenaza, MXM Salgo a la calle cuando se pone el sol, me acompañan siete puntos y en la bolsa un aerosol Dos años, ocho meses, ha sido la condena, he destrozado todo como Katrina y Kena Pónganme una cadena, amarren este loco, diez litros de pintura, este día se me hacen poco Si ves una patrulla, que hay un barco dormido, pínzale tu apodo, el mío y el de mi amigo, yo le pondré vigor A ese monumento la hidro representa la mezcla en el cemento. Mis dedos traen cianuro voy en busca de otro muro. Salgo seguro y de la tira me la curo. Represento el lado oscuro, puro vandalismo, puro, puro vandalismo, puro, puro vandalismo, puro, puro vandalismo, puro, puro vandalismo, puro, puro vandalismo, puro. ¿Cuántos no comenzamos? Sí. Bomba. Sombras en la noche somos, damos colores y pintamos, aunque vaya en contra de todo Recuerdo todos morros, tanqueone con el Z Por la madrugada rayando avenidas y paredes de la prepa Dejar mi huella, donde me paro, yo pinto con descaro Si nos ques mal, te vandaleamos hasta el carro Grafitero, pintas porque sabes que el mundo es tuyo Representa al lado puro, puro vandalismo ¡Puro, puro vandalismo! de corazón, en San Luis a la ¿Eh? 2x2, END al Mince, en Querétaro al SCAN al pinche X, Plaga ¿Eh? 7, KW7, AGS, AISER, FUNER, Hacks y al Gore de los ¿Eh? DG, en Gomitos DNA, al Kurt FPK, en Monterrey a la ¿Eh? Peste y el Real, en Zacatecas la 250, la DW y la CIA, ¿Eh? en Chihuahua, a los CDA los En GDL, al Cubo, al Dosbeck, al Peke En Vallarta, al Dexo, al Remy, nuevo estilo loco En Tijuas, Danger, acá, Bunker, 2SK A todo el país, MXM, de punta cola En el micrófono controla